レスリング、レスリング、レ、no、Res Resist i ング、レスリング、レスリング。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 Hola, hola, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a Good Show. Este es nuestro noveno programa del año. Mi nombre es Nacho y los acompañaré esta tarde. Estoy conduciendo con Pame. ¿Cómo estás, Pame? Hola, Nacho, ¿cómo estás? Muy bien. Terminando la semana, ¿no? La verdad que sí. Bueno, tenemos dos feriados, así que bueno, ya arranca el fin. d En e este primer bloque también está Nico. Hola,、vale. Nico. Está Roberto. Hola. Pame. ¿Cómo estás? Bien. Está Guille. Hola Pame. Bienvenido. Está Tamara. Hola Pame, ¿cómo estás? Muy bien. Anticipamos que es el penúltimo programa de Tamara. Sí. Y también está Cami. Hola Cami. Hola Pame hola Nacho. Hola. Bien, y en la operación nos acompaña Belardo, como siempre. Hoy es miércoles 19 de junio. Y como siempre, nos encontramos de las 16.30 hasta las 17.30 por Radio c h a d o Roma 107.1. También nos pueden seguir por redes sociales, nos encuentran en Instagram y en Facebook como Radio Good Show. Seguimos con nuestro programa ahora con Roberto y g u i l i t a Mara que nos presentan su columna de efemérides q u é nos trajeron para hoy. Bueno, Nacho, para el día de hoy、eh, le trajimos una e f e m é r i d e s en relación a uno de los días que se conmemora el feriado de mañana, ¿sí? ¿De qué vamos a hablar hoy, Robert?、En、el día de la bandera. Exacto, el día de la bandera. Guille, quiero que nos cuentes por qué se celebra el 20 de junio. El 20 de junio se celebra en la. e l r e c u e r d o del fallecimiento de su creador, el general Manuel Belgrano, quien falleció el 20 de junio. ¿Por qué se creó la bandera argentina? Bien, la bandera cuenta la historia、eh, que Belgrano propuso crear una escarapela nacional para que el ejército tuviera una insignia en común. Y bueno, se identificara de los rivales, del ejército rival.、Eh, claro, para no confundirse、exacto. con los enemigos, digamos. Sí, que en ese momento era de rojo, ¿sí? el, el gobierno español. ¿sí? Y、eh, bueno, pidió,、eh, pidió la escarapela para que el ejército tuviera la insignia y se puedan identificar, y el triunvirato fue quien aprobó la idea. Sea la escarapela nacional de las provincias unidas del río de la Plata de color blanco y celeste. De esta manera, allá por 1812, Belgrano diseñó una bandera con los mismos colores, usada por primera vez en la ciudad de Rosario, a orillas del río Paraná, donde el ejército tomó juramento a favor de la libertad y la independencia. Bueno,、eh, yo iba al liceo militar y bueno casi siempre teníamos que ir con la escarapela. Eh, y siempre, bueno, en el primario nos recalcaban、eh, muchas, muchas, eh, no me acuerdo hoy en día, pero bueno, sé que, que me recalcaban que hay muchas razones por qué Manuel、eh, Belgrano eligió el sol, por qué eligió el color celeste, por qué eligió el color blanco. El blanco creo, creo que es por la paz o la libertad, no sé muy bien, pero. Sé que, que cuando yo iba al primario había、um, distintas、eh, maneras de por qué eligió esas cosas.、Uh -huh. Sí, el celeste tiene que ver con el cielo, así que bueno,、eh, hay todo un porqué, un simbolismo en los colores elegidos. Muy bien,、eh, bueno, así que palpitando el feriado, los chicos nos trajeron acá la efemérides del 20 de junio. Muchas gracias. De nada, p a m e Siguiendo con esta temática del Día de la Bandera, llega Nico con la consigna del día. ¿Qué vamos a preguntarnos hoy, Nico? ¿Te acordás? Sí, juraste la bandera. Bien, ¿te acordás si juraste la bandera? Sí, eso le vamos a preguntar a nuestros oyentes. Así como Belgrano, en aquellos tiempos,、eh, en las escuelas siempre、eh, este, se acostumbra a hacer este homenaje, esta celebración. Así que bueno, queremos que nos cuenten su experiencia. Hoy nos acordábamos que siempre, por lo general, hace frío y los chicos están con el guardapolvo, con el uniforme de escuela, al aire libre. Entonces, bueno, nos acordamos más del frío que de, en sí del acto. Pero bueno, es anecdótico,、eh, invitamos a todos que nos cuenten. ¿Ustedes se acuerdan、eh, en, en sus épocas de escuela si juraron a la bandera? Bueno, en la d e c i s i ó militar, obviamente, juramos la bandera. Pero casi siempre, cuando se festejaba el Día de la Bandera, a los chicos de segundo grado y tercer grado, como hubo guerras y todas esas cosas,、eh, casi siempre, cuando llegaba a esta fecha, ponían、eh, para hacer tiro al blanco, pero no con balas de verdad,、eh, o、um, nos enseñaban. Muchas cosas de la bandera.、Eh, Bien, o sea que celebraban con distintas actividades claro, físicas. Claro, nos hacían ver el, los, los tanques, los aviones.、Eh, Bien, sí, específico de, del tipo de escuela a la que vos fuiste. Bueno, yo me acuerdo que fui a una plaza en el sur, acá de la ciudad, la plaza 25 de mayo. Teníamos que ir con el uniforme de escuela, encontrarnos en un horario con todas las compañeras, porque. Eh, bueno, yo me acuerdo que en esa época era un colegio solo de mujeres. Así que bueno, íbamos、eh, con las compañeras de grado,、eh, cantábamos el himno, bueno, y decían unas palabras y teníamos que decir todas juntas, sí juro. Así que bueno, eso es mi recuerdo de, de, de, esa, de ese acto. Bueno, así que invitamos que en las,、eh, en las historias de Instagram que Valentina ya, ya estuvo subiendo, que nos respondan y nos cuenten. Sí. Sí. Show. Y ahora Camila nos presenta su columna de noticias de la semana que nos trajiste para hoy, c a m i l Que viene dos fines de l a r g o y además están cerca de las vacaciones de invierno. Estamos en el medio de dos fines de semana largos. En un de los dos días laborales, el lunes del 7 de junio fue feriado. Por el paso a la inmortalidad d e general Güemes. El jueves 20 de junio es feriado, por el día de la bandera. Y el v i e r día 21 de junio fue declarado como puente turístico. O sea que tenemos una semana súper corta, porque ya tuvimos un feriado el lunes y ahora, mañana y pasado, dos feriados más. Una semana súper corta. ¿Tenés planes para este fin de semana, c a m i No. Descansar en Descansar en casa, me、Le、parece bien. Un té. A ver, te escuchamos. ¿Qué van a hacer al fin? ¿Al fin, fin? ¿Van de viaje? ¿Alguien se va de viaje, de viaje de acá en el equipo? No. No hay plata, diría. Una persona. <risa> no, yo voy a descansar, juntarme con la familia, con amigos, descansar. Yo、eh, voy a, a estar con mis amigos,、eh, ya o r g a n i z é para ir a una quinta. Muy bueno.、Eh, con los amigos a compartir un asado, tomar un f e r n e t Mirá qué buen plan. La verdad que sí. Bien. ¿Y tenemos alguna otra noticia de la semana, c a m i s Sí, otra. A ver, contanos de qué se trata. La planta mecinal d i para cultivar en nuestro hogar. A ver, contanos de qué se trata. El aloe vera para tratar quemaduras, cortes e irritaciones de la piel. El romero es conocido por mejorar la memoria y la c o n s c i n c i a Concentración y la digestión y alivia dolores de cabeza. La lavanda tiene efecto relajante y es excelente para reducir el estrés y la ansiedad. Bien, aparte, qué rico aroma que tiene la lavanda, tiene、sí. un perfume riquísimo. La manzanilla La es famosa por sus propiedades calmante y antiinflamatoria. Buenísimo. Me gusta también esta, esta noticia que t r a e porque son todas plantitas que podemos tener en casa, ¿no? Este, fácil de cultivar, este, conocidas por todos. Así que, bueno, sabemos qué propiedades tienen y para qué las podemos usar. Y de Teje el c o n s e j i t o Bien. Eh, también, eh, o sea, es, sería bueno tener esas plantas por, por alguna vez que pueda pasar algo.、Eh, por ejemplo, una quemadura en la cocina. Claro, o. Te pones aloe. O tomás sol y, y te quemás. Quedas rojo. Otra de las cosas de que me hacían hacer a mí es cuando te ponías, o sea, t o m a b a o sea, estaba flechado el tomate. Te lo dejabas y, y, y. La r o d a j a de tomate. Sí, porque es algo fresco, entonces, como que le, le da ese alivio a la piel. Sí, sí, yo me ponía tomate y después, bueno, mi mamá en su tiempo puso una l o e vera. Y bueno, no es que la cortábamos a la mitad, sino que era más gruesa, Como... como me dijeron a mí, y bueno,、eh, la cortabas a la mitad. Y viste que es pegajosa y todas esas cosas, pero esta no, esta largaba el líquido, o sea, vos apretabas y salía el líquido,、uh -huh. como me pasaba, como. Ese líquido. Claro. Muy bien. ¿Algo más, c a m i para agregar? Sí, n consejito. Bueno. c u l t i v a esta planta m e d i c i n a l en tu hogar. Es una manera accesible y natural de cuidar tu salud. No requiere de grande espacio ni de cuidado intensivo. Muy bien, como decíamos, fácil de cuidar en cualquier plantera, en cualquier maceta o en el piso. Sí, podemos tener estas plantitas. Gracias, Camille. De nada. Bien, y nos vamos a ir a la pausa con una canción. Nico nos va a contar de qué se trata. Por si alguno se va de viaje este fin de semana. Les recomendamos esta canción. Mándalo, chinos. Vámonos de viaje. どうした Alegría y listos g r a c o n t i n u a r programa. el Y seguimos en este segundo bloque del programa Woodshow. Ahora también nos acompaña Lauti. ¿Cómo estás, Lauti? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? María, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Nacho? Bien, Joaquín, ¿cómo estás? Bien, n c ó o s Y bueno, y, ¿y a mis queridos? Y, y Flor, ¿cómo estás, Flor? Todo bien, Nacho. Todo excelente. Llega la primer columna de este segundo bloque. Está María con sus noticias fascinantes. ¿De qué vas a hablar hoy, María? De las sirenas, si realmente existen o no? A ver, te escuchamos. Para、eh, ¿cómo se dijo? <risas> ¿Existen realmente las sirenas? Las sirenas son criaturas que han dado lugar a dibujos, series y películas. Las hemos visto en toda la historia y por esto nos parecen muy reales. Durante la antigüedad, estos personajes. Eran seres que tenían cuerpo de ave y rostro de mujer. Luego la cosa cambió y eran como las conocemos ahora: mitad pez, mitad humano, con un cuerpo y rostro de mujer. Además, su voz era delicada y atraía a los marineros. No existe evidencia científica de su existencia, pero se cree que se hallaron huesos muy extraños de pelvis. Así como estructura de manos y cadera de un animal erguido. Se dice que estas pruebas fueron destruidas por las autoridades para evitar que se siguiera investigando sobre el tema. ¿Usted qué pone? ¿Existen、así? o no existen? ¿Serán ciertos o no? No sé, ¿vos qué pensás? ¿Vos crees que hay sirenas? Puede que sí, como puede que no. Me parece que la sirena de c i t a y cualquier evidencia o escudamiento para que la gente no se asuste, seguro que las autoridades habrán quemado eso para no seguir investigando, porque te metí una cosa y no sabes por dónde termina mal. Claro, como dice Lauti, quizás、eh, destruyeron estas posibles pruebas para no asustar a la gente. Y que、claro. se anime a viajar en barcos, en buques,、ah, si eh, no、en veleros. Ah, sí, en v e l e r o digamos. Claro, para evitar、uh -huh. pánico. Claro, es como el tiburón, el tiburón primitivo gigante. Ponele,、eh, si existiera. Es、eh, como que hay muchas el leyendas. Hablar o e Megadón, o d ¿cómo se dice? En Megadón. o d Hay historias, hay historias. Hay también una que uno exploró de que van a la selva y no vuelven y están desaparecidos. Pero según. Claro, pero estamos hablando del mar. Del ¿Sí? mar, sí. sí, sí pero... No del océano. No,、uh -huh. del océano. Pero dicen. Hablando de esto que dicen del m a g a o l o d ó n yo、eh, sigo a la NASA. Y dicen, supuestamente, en algunas、eh, publicaciones que suben, que tienen.、Eh, no sé en qué año encontraron uno. Y como viste que la NASA no te deja pasar, no te. O sea, Esconde todo, como que esconde todo el, para bueno, que el,、eh, No pasa nada. Salió una noticia donde que, que ellos en la NASA tienen. En, en un, Sería tipo, yo le digo pecera, pero no era una pecera. No, pero t o Y tienen un megalodón. Mirá vos. Será cierto, porque como dice acá María, los de la NASA esconden todos. Es todo ultra secreto.、Sí. Ultra secreto, no se pueden. ¿Cómo se dice? Investigar o buscar evidencia de esto y aquello? Bueno, nos seguiremos preguntando si existen o no las sirenas. Trajimos p a r a la vacuna, vacunas gratuitas en contra del COVID y la, el virus. Y también respiratorio sin s i n sal. Bien, entonces, Lauti, en este salpicado de noticias, nos vas a hablar de las vacunas contra、Gracias. el COVID y contra los virus respiratorios. Exactamente. Bien, ¿cómo es el tema? Te a、escuchamos. partir de este martes, te puedes suscribir en Farmacia para recibir la vacuna gratuita. Claro, o sea que a partir de ayer, el que esté interesado en vacunarse puede inscribirse.、Uh -huh. Bien, ¿y esto cómo, cómo se acordó? Por el gobierno de la provincia de Santa Fe, colegios farmacéuticos. Bien, ¿se pusieron de acuerdo para qué? Para que se habilite gratuitamente y las vacunas estén recibidas en cada farmacia. Muy bien, qué buena medida, ¿no? Para que todos podamos ir a vacunarnos、sí. a las farmacias. Muchos casos de reputación. Sí, hay que cuidarse y vacunarse es una de las formas.、Uh -huh. Bien, ¿nos trajiste alguna otra noticia? El Día de la Bandera. Sí, ¿qué pasó? Desde 1993, el mes de junio, se jura el Día de la Bandera y monumento de la Bandera de Rosario. A las promesas de la Bandera se realizaron en los días martes 18 y miércoles 19 de junio. Bien, o sea que ayer y hoy en el Monumento de la Bandera hubo grandes eventos en esto que ya estuvimos hablando más temprano de la Jura a la Bandera. Sí.、Eh, hoy estuvimos hablando de esto y encontramos que、eh, a través de este acto todos los alumnos que participan、eh, en la Jura a la Bandera se comprometen con la democracia, la participación y la convivencia desde la reafirmación de los valores de libertad, solidaridad e igualdad. Sí. Gracias Lauti. De、nada. Pero puedo Seguimos en este segundo bloque y ahora Joaquín nos presenta su columna de clubes de fútbol argentino. ¿Qué club nos trajiste hoy, Joaquín? Club de e s Tajel de c ó n d o b a ¿Cuándo se fundó el club? 12 de octubre de 1913. ¿Dónde está ubicado? Seguridad de c ó n d o b a ¿Quién es el técnico actual? Javier. ¿Qué futbolista famoso conoces? Luis Javán, Miguel Antonio, Lovelo y Daniel Valencia. ¿Cuál es el color de la camiseta? Azul, marino y blanco. Bien, a base de esto que habla de Talleres de Córdoba, no sé si todos vieron el meme. Que hay que anda circulando por las redes. Que bueno, fue hace unos meses atrás, pero fue este año. Donde, bueno, yo lo voy a decir, pero la gente se va, se va a dar cuenta e l toque. El clásico entre talleres y Belgrano, el último, un nene de tal, creo que tenía o c h o nueve años, le dice: Nunca gana, nosotros sí ganamos el sábado. Aguante talleres, aguante talleres, y, y bueno, y. Eh, justamente por,、eh, por eso que salió de la tele diciendo eso, se ganó el, el respeto de, lo, de los jugadores de Talleres de Córdoba y lo invitaron. Hay un video por si lo quieren buscar, donde el chico este que, que ver, dijo esas palabras、eh, entrenó con el plantel de primera de Talleres de Córdoba. ¡Qué gran premio para un hincha! La verdad que sí, porque no cualquiera te dice che, vení. Que... Sí, participa de algo así, y tiene esa experiencia. Bueno, todo por un video viral. s a l i ó、bueno, en La Tele. Muy bien. Bueno,、eh, nos vamos a ir a la pausa con una canción, Flor. ¿Qué vamos a escuchar? Divididos. Como un encuentro. El año 2000. Puedo escuchar.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 Volvemos del corte y tenemos los primeros mensajes sobre nuestra consigna del día.、Eh, Mechi nos dice: Sí, en la plaza 25 de mayo, muerta de frío con guardapolvo y medias cancam. Después, Meli nos dice: Sí, me acuerdo, en sexto grado. Ani nos dice: Sí, en el primario, fuimos a la plaza 25 de mayo, emotivo momento. Y por último, Vicky s í e en la escuela escalante en cuarto grado. Bueno, se ve que、eh, a todos nos trajo un poco de recuerdos de la época de escuela, el uniforme, el guardapolvo, invierno. Así que, bueno, y muy emotivo también para algunos. Arrancamos、eh, este tercer bloque con la agenda cultural, una nueva columna que nos trae mucha información. ¿Qué nos traes para hoy, Alan? Eh, eh, hoy le traigo tres eventos en la. t r Eventos s e en la ciudad de Santa Fe. ¿Qué va a haber en, en la ciudad de Santa Fe? El primer evento es ya, Es muy, muy rico. Claudio Rico se presenta con todos sus personajes en la sala de La Morelos Cent Centro Cultural el 21 de junio a las 20:30 horas. El segundo evento es el, también el viernes 21 de junio a las 21 horas. Se presentará Cultura Frita, el tributo a Patricio Rey y sus redonditos de ricota, con todos los clásicos de la banda liderada por el indio Solari. Lugar, Sala Garay. La dirección es San Martín, 1540. Entrada, entrada en puerta. Y el tercer evento es de Teatro y Música en la Casa. Sábado primero de junio, al domingo 30 de junio, solo los días sábado y domingo, de 16 a 19 horas. Junio en la Casa de la Cultura, ahora sábado y domingo, abre sus puertas con diversas propuestas para toda la familia, con entrada libre y gratuita. Nuevo mes, nuevos días y nuevos horarios. A partir de junio actualizamos horarios y días en la casa. Visitanos sábados y domingos de 16 a 19 horas. El lugar es la Casa de la Cultura. La dirección es Boulevard Galvez 1274. Entrada. La entrada es libre y gratuita y es una, a capacidad limitada. Muy bien, así que tenemos varias propuestas para este fin de semana largo, ¿sí? para todos los gustos.、Sí. Gracias, Alain. Con sus recetas de a u s Qué rico nos traes hoy. Galletitas de limón. ¿Le、wow. gusta el limón? Me、bueno. encanta, me encanta el limón. Así、y、que te escuchamos. Le digo los ingredientes: 200 gramos de harina, 800 gramos de azúcar, 75 gramos de manteca y un huevo y un limón. Bien, o sea que pocos ingredientes, ¿no? Sí. Y todos que tenemos en casa, fáciles、uh -huh. de conseguir, ¿sí?、Uh -huh. Bien, contanos el paso a paso. Precalentar el horno a 180 grados en un tazón grande, mezclar la manteca y el azúcar hasta obtener una crema suave. ¿Vieron la crema como la que tenía las m a n á s í algo así la veo yo. Agregar el huevo y batir bien y mezclarla. Incorporar la ralladura de limón, incorporar la, la harina y mezclar hasta tener una masa homogénea. No sé qué es homogénea. Todo junto, todos los ingredientes en una sola masa. Formar pequeñas bolitas con la masa y colocar una bandeja para hornear. Aplanar ligeramente cada bolita con la mano o con una cuchara. Hornear la galletita por 10 a 15 minutos. Retirar la bandeja del horno y dejarla enfriar. Disfrutarle y les dejo una g o t i t a Además, podés agregarle el jugo de un limón para que tenga más sabor. Claro, para que se sienta más el limón, además de la ralladura, el jugo. Uh -huh. Buenísimo, lo voy a probar este fin de a g u s、bueno? Gracias.、Uh, <tose> De Chimento. El emotivo mensaje de la china danza a su hija al cumplir un año. Tu sonrisa no da fuerza para seguir adelante. La competidora de m e d i cuando Antonella y los chicos duermen b a j o a comer a lo dulce. Ma María Becerra contó cómo fue su saludo con Leo Messi y a n t o en Miami. Se dio a conocer el nuevo tema viral para alentar a la selección argentina. La escribió Palmito, un influencer y músico que reversionó Imposible de Callejeros y le puso una letra de aliento para la escaloneta. Dolomar contó en sus redes sociales que está luchando contra el cáncer. Ferdente presentó su nuevo amor, Pablo, un cantante y actor uruguayo. El... El tenso enfrentamiento entre Virginia y Alfa por furia en Gran Hermano. La sociedad está arruinada, por eso la siguen. Juana Nara alentó su último tema y posó como Dios la trabajó al mundo. Marina c a l a b r ó le dedicó el Martín Ferro al periodista Rolando Barbano y le confesó su amor. Y él quedó impactado. En este tercer bloque vamos a hacer una entrevista a Silvina Montrul.、Eh, la primera pregunta, Silvia, es: ¿cómo surgió la idea del centro cultural? Hola, ¿cómo te va? Mi nombre es Silvia Montrul. Silvia, la idea del centro cultural es porque aquí, en esta entonces casa, vivieron dos grandes músicos, que eran Edith Valeri y Mario Montrul. De allí el nombre, v a l e r y Montrul, en homenaje a ellos. Y aquí siempre se,、eh, había conciertos,、eh, se tocaba el piano, venían muchos artistas. Entonces, cuando ellos ya se fueron,、eh, decidí que toda esa actividad debía continuar. Todo el gran trabajo que hicieron mis padres, sería el dúo de pianos v a l e r y Montrul, debía continuar. Y se amplió también a otras propuestas, además del piano, del dictado de clases de piano. Y, y bueno, por todos los artistas que han pasado acá y el trabajo que han hecho en vida mis padres. Mirá, qué bueno, justamente estabas hablando del piano.、Eh, y mi hermano ama el piano y bueno, estaba estudiando, pero bueno, por problemas laborales no, no pudo seguir. Bueno, le podemos contar de este espacio, quizás puede acomodarse y, y averiguar. Claro.、Eh, bien, ¿qué otras propuestas hay? y q u e algo mencionaste? Sí, sí, aquí se dictan clases de casi todos los instrumentos musicales: es decir, guitarra,、eh, batería, tenemos una batería también,、eh, además del piano,、eh, ukelele, guitarra, este, canto, artes plásticas, teatro. Ritmos latinos, danzas urbanas, tango también. Carolina Jador comienza con clases de tango de nivel inicial.、Eh, así que casi todas las manifestaciones del arte están presentes. Y de teatro、eh, se dictan cuatro talleres con cuatro docentes distintos: ¿sí? clínicas teatrales, teatro musical. Así que tenemos una、eh, variada propuesta, prácticamente.、Eh, Eh, muy lindo y con docentes que son excelentes y cada uno especialmente seleccionado. ¿Sí? Bien. Sí. ¿Y, ¿Y cómo hay que inscribirse y para qué edades son? Bueno, para edades, edades eh, son eh, para. Depende qué instrumento, por ejemplo, para guitarra o para batería puede ser para niños, pianos también, niños, adultos, adolescentes.、Eh, para teatro son todos talleres para adultos. Después tengo también un taller de teatro integrado para personas con discapacidad que hacen un trabajo excelente con Marisa Oroño, integra parte acá del, del espacio, viene todos los jueves y además también dicta un taller de teatro para adultos. ¿Y cómo,、eh, ¿y cómo hay que inscribirse? Y a inscribirse tienen que llamar por teléfono al 342-342. 6130-160, o bien en las redes sociales, por ejemplo, el Instagram, v a l e r i Montrul, van a encontrar, y a través de un mensaje, yo los contacto con el docente, con la propuesta que ustedes quieren e s e n a r Abordar, ¿sí? Con las clases que quieran tomar, yo les cuento de qué se trata、eh, y bueno, y después le hago la conexión directa con el docente. h a también, ahora en este momento, yo estoy en el espacio y se están dictando clases de narración oral escénica con Alejandra Di Gliodo. ¡Guau!、Wow, eh, ¡Qué propuesta esa! Sí, sí, muy buena porque eso te, te ayuda, te da herramientas. Alejandra Di Gliodo es una reconocida actriz aquí. De Santa Fe, donde bueno, ella te enseña cómo contar un cuento, cómo、eh, hacer un unipersonal,、eh, todas las herramientas para poder hablar en público haciendo narraciones, que también vos mismo podés construir, podés redactar y luego presentar lo que escribiste sobre un cuento, una novela、eh, o bien. Contar una novela o un cuento que ya haya sido escrito. Bien, ¿y la dirección del Centro Cultural v a l e r i Montrul? La l dirección está a poquitas cuadras del centro, es San Lorenzo 2513, San Lorenzo, esquina Tucumán, bien en la ochava. Bien, bueno, Silvia, queremos agradecerte、ah, tu tiempo. El h odario, el odario de, de día, el h o r a r i o e horario, Los horarios son variados. Por ejemplo, tenemos los talleres grupales, sí tienen horarios ya fijos,、eh, como ser los talleres de teatro o el taller de artes plásticas, horario de tarde. Y los otros horarios de instrumentos musicales son a convenir con el docente, porque como son clases individuales, entonces allí coordinan con el docente. qué、eh, Día pueden venir,、eh, y además lo que quiero poner mucho énfasis es que es un espacio accesible.、Eh, donde, por ejemplo, una persona que tenga que ingresar con silla de ruedas está absolutamente el espacio adecuado y adaptado, con baños especiales también. Es decir, un espacio pensado absolutamente para todos. Claro, es una propuesta inclusiva s í para todas sí, las、totalmente. edades y todas las necesidades e intereses culturales. Exactamente, tal cual, para todos, sin excluir a nadie, y en eso,、eh, de eso se trata. Y lo, el lo que pensaba mientras te escuchaba, ¿cuánto tiempo hace ya que está este espacio abierto?、Eh, desde el año 2021. Si bien antes、eh, en esta casa,、eh, como indiqué en un comienzo,、eh, ya venían artistas, músicos, pero formalmente al público abrió en el 2021. ¿sí? Eh, y bueno, en ese interín, yo estoy muy contenta porque hemos recibido bueno, el premio Máscara,、eh, ha sido declarado de interés por la Cámara de Senadores de, de la Legislatura de la provincia,、eh, y, y es un espacio que. Que bueno,、eh, que trata de siempre、eh, recibe también sugerencias y se ponen en prácticas, y cada docente está especialmente seleccionado para que. p u e d a brindar、eh, excelencia en las clases que se dictan. Y también, por ejemplo, quiero destacar la propuesta de artes plásticas con Cecilia Espeleta, que es un taller de artes plásticas de integración, donde van chicos también con alguna discapacidad, otros chicos que no tienen discapacidad, y Cecilia Espeleta es psicopedagoga y además también artista plástica. Entonces, con las dos profesiones acordes a Ese taller que es hermoso, donde se dibuja, se pinta, se crean objetos y se trabaja sobre la motricidad fina, sobre la creatividad,、eh, donde se impulsa toda la parte cognitiva de aprendizaje, es excelente. Qué lindas propuestas que tenés, Silvia. <risa> bueno,、eh, muchas gracias. Escuchándote, hablando de tus padres, ¿qué fue lo que te inspiró? Eh, a seguir los pasos de tus padres? Bueno, lo que me inspiró fue el, el gran amor que ellos sentían por lo que hacían. Es decir, ellos estudiaron mucho, estudiaron acá en, en Santa Fe y se fueron luego a. Austria, a otro, al o t r continente, a Europa, y en la Academia de Música de Viena, en Austria, estuvieron, que es el, la academia más prestigiosa a nivel mundial,、eh, también hicieron sus carreras de piano y composición. Y el piano era en su vida,、eh, era ese talento, esa pasión, ese gusto. Yo, acá en este espacio,、eh, cuando mis padres partieron y, y dejé de escuchar el piano que todos los días,、eh, escuchaba todos los días, y escuchar de golpe ese silencio,、eh, dije, no. La actividad tiene que continuar y además también todos los artistas que pasaron, Mario Giromini Dross,、eh, Pedro France, personalidades ilustres. Eh, entonces, eh, esta casa no podía ni alquilarla ni venderla, sino que a través del ejemplo de ellos y además también、eh, de m u s i c o t e r a p i a que mi padre dictaba en la escuela Sara Faisal, considera que además también debía tener una finalidad social y que es también. La estimulación de personas con discapacidad y el arte tiene ese poder sanador, ese poder de estimular、eh, que la medicina convencional es importante, pero aquí muchas veces se logran cosas que de avances que la medicina tradicional no lo logra. Sí es importante continuar con la medicina tradicional, pero a Lo que se logra a través、eh, del arte, de la música, por eso es que pongo mucho énfasis en el plantel de docentes que sean idóneos, porque es un espacio serio y donde yo sé y he trabajado y sé del tema de toda la vida, ¿no? Entonces, por eso es、eh, que el arte tiene ese poder sanador, y, y mis padres, a través de uno de mis hijos, también lograron.、Eh, Abrirle la manito que la tenía cerrada con el uso del piano, algo que los médicos no lo podían creer. Entonces, el arte logra, eh, eh, digamos, a nivel eh, terapéutico, eh, muchas cosas Eh, complementos que son muy importantes.、Eh, por eso seguí el ejemplo de ellos y además también de signos de cuestiones que me presentó、eh, la vida a título personal,、eh, donde he visto de cerca la temática de discapacidad y considero que este espacio está al servicio también de las personas con discapacidad y de allí las propuestas que se brindan con el personal, con los docentes idóneos. Bien, y otra cosa que te quería decir, que la verdad te felicito. Porque, o sea, hay gente de que, como que a veces queda traumada y no lo vuelve a intentar. Y es como un dicho que casi muchos dicen: que cuando te caes, te tenés que volver a levantar. Y pase、Ajá. lo que pase, eh, seguir eh, adelante eh, con expectativas, con.、Eh, con confianza. Claro, y sí, la, la verdad la que. Siempre es la perseverancia, todo se logra. Con perseverancia, ganas, y si te gusta、eh, tocar un instrumento, sabes que vas a, a, a lograrlo porque le pones gana, s porque、eh, te gusta, y ahí está el secreto. Todo con perseverancia se puede lograr. Bien. Y nosotros lo ayudamos desde este espacio, sí. Sí, un espacio enorme、eh, para la ciudad, para el barrio. Así que, bueno, bienvenido、sí. sea y por muchos más, años más. Y, y propuestas nuevas seguramente que seguirán surgiendo. Sí, sí, siempre estamos ampliando、eh, las propuestas y, y pensando también,、eh, no solamente se dictan clases, sino que también los fines de semana、eh, ya se hacen recitales, conciertos o bien se presentan obras de teatro. Es decir, no solamente la parte pedagógica de docencia, sino además también de espectáculos que se brindan、eh, los fines de semana. Que también eso lo publicamos en las redes sociales, en Instagram,、eh, v a l e r i Montrul, Y ahí está siempre la cartelera. O si pasan por el espacio, van a ver ya la, las propuestas que exhibimos en la puerta,、eh, digamos, allí que tenemos de, para exhibir el de,、eh, la distinta cartelera, ¿sí? en la、Bien. cartelera que tenemos en el mismo espacio. Bien, vamos a estar atentas. Y bueno, cuando tengas que promocionar alguna obra, algún recital,、eh, a disposición. Bueno, muchísimas gracias.、Programa. Te agradecemos mucho, ¿sabes? No, al contrario, gracias a ustedes también por permitir difundir las actividades de este espacio y los espero. A quienes no lo conocen, los espero con todo cariño,、eh, que es un espacio también、eh, de ustedes. s í Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Vamos a la pausa luego de esta hermosa entrevista con una canción. Patricio Rey y su redondito de ricota, g a u l i n Cho. ¿Puede escuchar?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 Miércoles 19 de junio, mínima 11 grados y máxima 22 grados nublado. Jueves 20 de junio, mínima 16 grados y máxima 19 grados nublado. Viernes 21, 21, 21 de junio, mínima 17 grados y máxima 23 grados Tormenta. Sábado 22 de junio, mínima 13 grados y máxima 23 grados nublado. Domingo 23 de junio, mínima 8 grados y máxima 17 grados nublado. Bien, o sea que viene un fin de semana nublado, con un poco de tormentas el viernes. Un poco de、sí. calor, un poco más o menos va a estar el clima. ¿no? Sí, no, no va a estar muy lindo, parece. No, el clima. obvio. Pero bueno, algo haremos. Algo haremos. Bueno, antes de despedirnos, llegan los saluditos que nos van a decir. Un saludo a Ana, a Cairo, a todo el mundo, a mi familia, un saludo a mi mamá. Y bueno, que tengan un buen fin de semana, que comiencen todo el fin de semana largo y que los disfruten. Besitos, chao, chao. Bueno, nos vamos y nos vemos el próximo miércoles a las 16:30. Los, los esperamos, chao, chao. Chao, Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando. Verbú con papa frita y good show. ¡Sí!